se escudan en sus falsos juramentos y desvían a los hombres del camino de Allah. Qué malo es lo que hacen. Dhalika <risa> bi'annahum amanu thumma kafarū fa tubi'a 'alā qulūbihim fa hum lā yafqahūn. Ellos se debe a que creyeron de palabra, pero después sus corazones negaron la verdad. Y por eso, alá lo selló, por lo que no pueden comprender la fe. Y si les escuchas, les agradezco a ellos, y si les dices, les agradezco a ellos como si ellos se les agradezco a ellos. Y si les agradezco a ellos, les agradezco a ellos, y les agradezco a ellos.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا وَرُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Y si se les dice, vengan para que el mensajero de Allah pida perdón por ustedes, mueven la cabeza, desoyendo la llamada, y los ves alejarse altivos. Y si se les dice, vengan para que el mensajero de Allah pida perdón por ustedes, mueven la cabeza, desoyendo la llamada, y los ves alejarse altivos. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Tanto dasi pides perdón por ellos como si no. Oh Muhammad, pues alá no los perdonará. Allah, no guia quienes se rebelan y no lo obedecen. Humul ladhina yaquluna la tunfiqū 'alā man 'inda rasūlillāhi hattā yamfadhū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 mas los hipócritas no lo comprenden y dicen le رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون dichos hipócritas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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون او كريينتيس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 Sayqūla rabbī lawlā akhkhartanī ilā ajalin qarībin fa-aqaddaq wa-akumm min aṣ-ṣāliḥīn Ideng en caridad parte de lo que les ha proveído antes de que la muerte les sobrevenga a algunos de ustedes y este diga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 no concederá ningún plazo a nadie una vez llegado el momento decretado de su muerte y aula está bien informado de lo que hacen